Mañana, más puntualmente, que un grupo de jubilados docentes y no solo jubilados, aparentemente, están reclamándole al gobernador dejar de pagar impuestos a las ganancias, como lo hacen, por ejemplo, aquellos que tienen cargos jerárquicos o empleados de más altos salarios. Para hablar de este tema, lo tenemos a Bernardo Ordienco, que es el secretario de Asuntos Previsionales de Utelpa. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Hola, eh, hola, buenos días, este, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Bien, eh, contanos qué es lo que han podido analizar de este tema en UTELPA y si están sumándose a este planteo que hicieron los jubilados docentes en principio, pero lo, todo el sector, creo. Bien, eh, sí esto es una, una demanda desde hace ya un tiempo que nosotros este, tenemos en la provincia eh, con nuestro jubilado. Todo esto surge a partir de, de enero del año pasado cuando este, el gobernador dicta el, el, el decreto, cuando el gobernador dicta el decreto donde pone, este, dicta el decreto donde establece eh, dos ítems para tener en cuenta para que sirven para eh, disminuir el, el aporte de impuesto a las ganancias este, de lo que viene de A partir de ese momento nosotros.. Eh, eh, tenemos el reclamo en nuestros jubilados porque hay un, un número importante de nuestros jubilados que está alcanzado por, por el impuesto a las ganancias. Entonces a partir de ahí hemos empezado un reclamo donde hemos elevado notas este, en vía al Ministerio de Educación y también al, al propio gobernador este, hasta, hasta el día de hoy, este, sin éxito. Y bueno, y últimamente... Eh, a partir de enero para acá este, se hizo más, mucho más fuerte reclamo porque desde el, el instituto que es el, el quien liquida los haberes, según una normativa de la FIT, este, tenían que tener eh, actualizado el formulario 572, que es lo que permite este, declarar una serie de, de, de ítems que van... Eh, te, te permiten desgrabar menos en, para que te alcance menos en, en temas de ganancia uh -huh. Y bueno, nos encontramos con que también había un, un número de gente que no tenía actualizado el 572, este, también nos encontramos con esto que es, es, no es eh, sencillo el acceso a, al formulario porque sí o sí hoy debe hacerse vía online, Este, hay una, una serie de cosas que le jugaban en contra a, a, al sector pasivo y bueno, se, se profundizó mucho más el reclamo y nosotros como ya lo veníamos haciendo decidimos este, eh, activar un poco más llamamos a una reunión que fue la semana pasada una linda reunión con, con este, varios concurrentes de distintos sectores de la provincia Y bueno, y hemos uh, arribado a un acuerdo que es este, elevarle una nota al gobernador donde le planteamos esta serie de puntos, eh, le hemos solicitado a la brevedad una, una entrevista para poder manifestarle y bueno, y estamos haciendo un, junto con esta nota este, la mayor cantidad de firmas recaudar en el orden este, provincial para que no esté... No, teniendo en cuenta o, no, o nos podamos juntar para encontrar una solución a esto bien eh, en principio no ha habido respuesta alguna respecto del pedido de audiencia eh, no todavía no porque nosotros estamos esperando alguna información más eh, que tiene que ver con firmas y esto de la zona norte de la provincia que tiene que ver con pico y lo que comprende toda la zona norte para tener este, mucho más más, más a unar gente en el reclamo, el ser más. Este, sí, sí. Así que todavía hoy no tenemos, no tenemos respuesta, pero a la, esperemos que a la brevedad el, el gobernador este, nos esté concediendo una entrevista para de, poder plantearle estas inquietudes que tiene el sector pasivo, este, No solamente, también esto comprende al sector pasivo. Ojo, que esto también tiene que ver con, con este, los trabajadores en actividad. Eso, eso quería eh, preguntar específicamente. Eh, si es un beneficio que reclaman solo los pasivos o y en el caso de los activos, ¿cuál es, eh, cuál sería la incidencia de este reclamo de concretarse lo, el pedido? No, lo que tiene que ver con lo el reclamo este que apunta fuerte en el sector pasivo. ¿Por qué? Porque en, en, en en marzo del 2017, cuando dicta el decreto que exceptúa es que esos dos puntos que permiten, hablando de activos, este, para tener en cuenta a la hora de establecer eh, cómo determinar el porcentaje de descuento en ganancia, no, eso no, lo, no, no, no entraba entraban los pasivos. Entonces nosotros lo que hoy estamos reclamando es que también hay que encontrarle una variable Este, para el sector pasivo, para que a, no les impacte tanto. Y a esto sumale que, eh, según la disposición de la FI, el formulario 572 eh, para el sector pasivo eh, incluye una, un, un, como es, un coeficiente distinto al, a, al pasivo por comprenderse una patagónica. Bien. Vos me preguntabas recién eh, qué tiene que ver con el, el, los activos. Los activos también, el formulario 572, este, eh, su actualización te permite, eh, eh, te permite ahí qué cosas vos podés declarar para que eh, de esa manera no te, impacte, eh, no te impacte o no te impacte tanto el tema de ganancia. Un ejemplo concreto es el caso de hijos menores. Uh -huh. Eso... A la hora, si vos declarás, tenés un, uno, dos, tres hijos, este, el, el coeficiente distinto, una persona eh, eh, que tiene, qué sé yo, no sé, dos hijos en este momento eh, no está prácticamente pagando ganancias o si paga, paga muy poco, pero en el, en el sector pasivo. Eh, vos tenés que establecer como un parámetro... O sea, no, es cierto que no todos pagan ganancias, esto también es cierto, pero un, un pasivo que hoy se jubila con 30 horas este, con 30 horas en adelante hasta 36, 38, eh, su grano sería está alcanzado por impuestos a las ganancias. Entonces, eso impacta, impacta fuerte eh, a esos males que si no tenían el 572 actualizado, este... En, en enero, eh, para establecer el, el, el, un coeficiente diferente por zona Patagonia, también le impactaba mucho más. y Bueno, eso, eso fue lo que llevó a, a que el, el reclamo se profundizara actualmente. Bernardo, agradecemos el contacto y la explicación. Si querés agregar algo más, por supuesto que te estamos escuchando ahora mismo. Eh... No, nosotros estamos en la en la campaña de esto de levantar la mayor cantidad de firmas para acompañar la nota que le estamos acercando al gobernador y esperar a la verdad poder tener una entrevista con él y plantearle esta situación de que por lo menos se tenga en cuenta o, o, o establecer algún ítem que le permita al sector pasivo no pagar tanta tanta ganancia. Gracias de vuelta. Listo, muy amable, adiós señor. Bernardo Ordienco es el Secretario de Asuntos Previsionales de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, la UTELPA. Que no es Comunitaria es del pueblo, como el pueblo.